Vamos a comentar ahora un par de noticias que tocan temas importantes. Por un lado, algo muy local. Exacto. Una moción del PSOE aquí en alama sobre el barrio árabe. Y por otro, una denuncia, también socialista, pero a nivel provincial, contra la Diputación de Granada. Sí, el tema de fondo en ambos casos, bueno, es la gestión de los recursos públicos, ¿no? ¿A quién llega y cómo? Empecemos por alama por esa moción sobre el barrio árabe. El PSOE lo define como el centro histórico. Claro, lugar de paso de turistas, pero sobre todo. Sobre todo, hogar de vecinos... Y ahí está el kit de la cuestión. Denuncian lo que llaman una dejadez notoria, que viene de años, dicen. Sí, no es solo una cuestión estética, ¿eh? Hablan de cosas bastante serias que han pasado últimamente. ¿Como qué, por ejemplo? Pues mencionan incendios, falta de seguridad, problemas con la limpieza, incluso cortes de luz. Lo ven como algo ya grame para la gente que vive allí. Y para la imagen turística, supongo. Claro, también. Por eso piden al ayuntamiento cosas concretas. ¿Qué piden exactamente? Bueno, para empezar, un plan de actuación. O sea, no soluciones puntuales, sino algo más pensado para el barrio. Un plan integral, vale. Y luego medidas más específicas. Una boca de riego, tiene sentido si ha habido incendios, lógico. También revisar y mejorar el alumbrado público por la seguridad. Y asfaltar un acceso, el de la calle La Mina desde el callejón de la calle Santiago. Una mejora muy específica de infraestructura. Entendido. Son peticiones que, bueno, reflejan esa tensión en los cascos históricos, ¿no? Entre conservar, atender a los vecinos... Y el turismo exactamente y por supuesto hay que decir que esta es la visión y las peticiones del grupo municipal socialista tal como lo exponen en su moción vale Y de esta necesidad concreta saltamos a la provincia. Sí, porque la otra noticia es una denuncia del PSOE provincial contra la Diputación de Granada. El enfoque es distinto, es sobre el reparto de fondos a mayor escala. ¿Y qué denuncian? Pues acusan directamente al presidente, Francisco Rodríguez del PP, de llevar una gestión, y cito, discriminatoria, partidista e injusta. Palabras fuertes. Suena contundente. ¿Se centran en algo en particular? Sí. El ejemplo principal que posee, es un plan extraordinario de infraestructuras deportivas, el PIDE. Son 2,7 millones de euros. ¿Y cuál es el problema con ese plan? Que según el PSOE, solo pueden pedir esas ayudas Granada Capital y Motril, los únicos municipios de más de 50.000 habitantes. Ah, o sea que los municipios más pequeños quedan fuera de ese plan concreto. Eso es lo que denuncian y argumentan que va en contra de la labor principal de la Diputación, que es, bueno, ayudar precisamente a los municipios más pequeños, a los que tienen menos recursos. La mayoría en Granada, de hecho. Claro, la ley de régimen local habla de eso, ¿no? De asistir a los de menor capacidad. Exacto, mencionan la ley 71985. Acusan al presidente de actuar como presidente del PP, dicen, y no mirar por el equilibrio de toda la provincia. El presidente de la Diputación está actuando... ...como presidente del Partido Popular... ...no como presidente de la Diputación... ...no está atendiendo... ...a las necesidades de la provincia... ...no está mirando por el interés general... ...de los municipios de la provincia... ...y está actuando como presidente... ...del Partido Popular... ...echamos en falta... ...al presidente de la Diputación de Granada... ...porque al único que vemos... ...es al presidente... ...del Partido Popular... ...que está actuando... ...y está gestionando de forma discriminatoria ¿Dan algún otro ejemplo para apoyar esa idea de bueno de desequilibrio? Sí, ponen el caso de la compra del edificio del Banco de España en Granada Capital por parte de la Diputación. Fueron 9,2 millones de euros. ¿Y qué tiene que ver? Bueno, el PSOE dice que ese dinero se podría haber usado para mejorar instalaciones deportivas en muchos pueblos de la provincia en lugar de invertirlo en un edificio en la capital. Es una forma de contraponer prioridades de gasto. Entiendo el argumento. ¿Dan cifras sobre otros repartos? Sí, sobre otro plan el PIDE de 2025, dicen que de 3 millones, solo un millón fue para municipios de menos de 10.000 habitantes, que son casi el 90% de los municipios. Vaya. Y 1,5 millones para los de 10.000 a 30.000, que son muchos menos. Y ahora, estos 2,7 millones extra, solo para los dos más grandes. Ven un patrón ahí. Entonces, ¿qué le piden el presidente de la diputación? Que rectifique, que gobierne para toda Granada, buscando la cohesión y la igualdad entre los municipios, grandes y pequeños. Y de nuevo, de ¿Dejamos claro que esta es la denuncia y la argumentación que hace el PSOE a nivel provincial? Pues sí, al final tenemos dos noticias que nos muestran, bueno, dos niveles de la misma cuestión, cómo se prioriza y cómo se reparte el dinero público. Por un lado, la demanda muy concreta en alama para un barrio con necesidades urgentes y visibles, el día a día de los vecinos. Y por otro, el debate más amplio a nivel provincial sobre si las grandes inversiones benefician más a los grandes municipios y si eso es justo para los pequeños, si se cumple ese principio de equilibrio territorial. Ambas noticias, la verdad, nos hacen pensar en cómo se toman estas decisiones. ¿Qué pesa más? Y nos deja una pregunta en el aire, quizás. Más allá de planes específicos o cifras, ¿cómo nos aseguramos de que las inversiones públicas respondan a la vez a lo urgente, como lo del barrio árabe, y a una visión de conjunto justa para toda una provincia? Ahí queda esa reflexión. Hasta la próxima noticia. Hasta la próxima noticia.